Solo negocios 901 De este miércoles 16 de mayo 91 También bastante parecida La temperatura En este momento Fresquete Mariano, ¿cómo le va? Saludamos a nuestro operador Estamos abrigadito Busito Una cosa increíble Bueno Nada nos, nos levantamos con frío Y así estamos, ¿no? Ayer, ayer en la noche Ya hacía un poco de frío Ahora estamos Ahora estamos con un clima, ya te diría, eh, de fin de otoño casi, por no decir de, de invierno. Bueno, 9-1 la temperatura, te decía. Si salís a la calle, abrigate. El pronóstico del tiempo está más o menos parecido. Hoy la máxima va a estar en, en 16 grados. Y para lo que queda de la, de la semana, incluso el fin de semana, él vas a tener una mínima más o menos de... De, de 9, 10 grados y una máxima que no va a pasar de 16, 17 grados Así que va a ser todo bastante parecido según lo que dice el servicio meteorológico al día de hoy Con 9, 10, 16, 17 las mínimas y las máximas Y parcialmente nublado de acá hasta el sábado al menos Así que bueno, vamos a estar ya transitando los primeros días de fresquete acá en la Argentina Donde no hace tanto fresquete, por lo menos por ahora Es en la Casa Rosada porque ayer... Con todo lo que pasó con la renovación de más del 100% de, de Levax, se renovó el 100% y hubo una, una sobreoferta en lo que muchos eh, definían como, como un supermartes, ¿no? donde, se, iban a dar, donde se, se daba esta, esta, esta mega licitación de, de Levax en un contexto muy complicado. Después de semanas en las que el dólar eh, eh, se disparó y donde el central tuvo que intervenir, bueno. <coughs> Lo que, te venimos, lo que te venimos contando acá en Solo Negocios semana tras semana. Ayer, además, se daba esta, esta licitación de leva, que como sabés, son las letras, eh, las letras del, banco, del Banco Central. Que, bueno, hay, había un, un miedicto ahí de parte del gobierno, como, como son papeles que se renuevan todos los meses, que la gente no los renovara y esos pesos fueran a hacer presión al dólar, digamos, que la gente esta se pasara de Levax a dólares. Bueno, hubo mucha operación, hay, eh, obviamente que hay tenedores individuales de Levax que, que son ahorristas, eh, y, pero el, el grueso del dinero lo tienen, eh, lo tienen los bancos, las provincias y demás. El gobierno estuvo haciendo bastante lobby en estos, eh, en estos últimos días para que todos renovaran, y no solamente se renovó el 100%, sino que además hubo una sobreoferta de... De 5 mil millones, así que bueno Por ese lado, alegría en el gobierno no hay, nada, no hay nada que festejar Porque la verdad que tenemos un dólar a 25 A 25 pesos Que hay que ver si va a estar estable o no Ahora vamos a hacer un par de notas para que nos expliquen Si, si esta es la estabilidad Si el gobierno va a dejar flotar el dólar eh, Bastante más, qué va a pasar con el FMI Bueno, hay mucho interrogante Hay una tasa de interés de 40% que eso impacta Bastante, eso impacta en los créditos Impacta en los préstamos El dólar a 25% Obviamente que tiene un corrimiento a precios y termina impactando en la inflación. Bueno, si bien se pasó esta, este tembladeral y el gobierno dice que la crisis, esta crisis puntual cambiara, llegó a su fin. Vamos a ver, porque hay que ver cómo reaccionen hoy los mercados, hay que ver cómo impactan estas nuevas variables. Insisto, la tasa 40, el dólar 25, en el futuro, en tu bolsillo. Vamos a hablar de todo eso en un ratito. No hay... Una situación comparable a otras crisis, dijo ayer Mauricio Macri, que habló poco y nada de esta situación. ¿Viste, Macri en algún evento, en alguna inauguración, hizo alguna mención? Eh, alguna mención mínima a la crisis habló la semana pasada cuando anunció la semana pasada no la anterior cuando anunció la, eh, que Argentina iba a empezar negociaciones con el Fondo Monetario en ese famoso videito grabado de, de dos o tres minutos y después no hay referencias concretas salvo alguna de estas cosas en alguna inauguración como te decía no hay una situación comparable con esta crisis y diciendo que está todo bien el presidente más vale dejó que hablaran sus ministros eh, su ministro Caputo y el ministro Duchomne de Finanzas y de Hacienda respectivamente, que ayer dieron una conferencia de prensa y anunciaron la emisión de, de, dos, eh, de, dos, de dos bonos en pesos, con los que el gobierno recaudó algo así como más de 73 mil millones de, de pesos, fuertemente sostenido por dos grandes fondos de inversión de, de, de Estados Unidos. Así que bueno, vamos a ver. ¿Cómo, cómo, cómo sigue esta cuestión. Hoy hay una conferencia de prensa del jefe, del presidente del, del, del, del Banco Central, Federico Sturzenegger, que es otro de. de los que estuvo muy cuestionado durante estos días. Y bueno, aparentemente ayer con esta mega colocación de Levax, aparentemente se, se anotó. Se anotó un poroto. Eh, Sturzenegger no va a hablar puntualmente de esto, aunque seguramente se le va a preguntar de la cuestión. Pero es un informe, eh, es el informe de estabilidad financiera del primer semestre de este año. Eh, es, un, es, un, es un informe que estaba en calendario, que se iba a dar esta conferencia de prensa. Eh, así que bueno, vamos a ver, porque seguro el tema de las Levax y del futuro de, de, de cómo va a ser la relación. Eh, la relación del Banco Central con el dólar si va a seguir interviniendo, si no va a seguir interviniendo si lo va a dejar flotar, si va a hacer lo que el Fondo Monetario quiere, bueno, todo eso se, va, se le va a preguntar eh, sin dudas hoy a Federico Sturzenegger en el Banco Central, la conferencia de prensa es a las 3 y media de la tarde, bueno y en este contexto de mucha, de, de mucha, de mucha duda y de mucha, y de mucha incertidumbre en el lado financiero y económico hay Algunas novedades que tienen que ver con la política, porque ayer hubo algunos, algunos, algunos anuncios y algunos rumores que de, hablan de que justamente la política va a empezar a tener un poco más injerencia dentro de lo que es la mesa chica de, de, de, Mauricio, de Mauricio Macri. Hay algunas notas escritas hoy en, en, los, en los portales y en los diarios. Ernesto Sanz de la UCR y Fernando Sánchez de la coalición cívica se van a sumar a una nueva mesa política ...del gobierno, que además va a integrar... Eh, ...Gabriela Michetti, Marcos Peña... ...Rogelio Frigerio, el ministro del Interior... ...y los vicejefes de gabinete, Mario Quintana... ...y Gustavo, y Gustavo Lopetegui... ...lo que hizo el gobierno ayer, lo que dejó de trascender... ...es que se van a armar... ...un par de mesas de discusión... ...además de la mesa chica habitual de Macri... ...que es Marcos Peña, Rodríguez Larreta... ...y, y Vidal... Eh, ...que tiene que ver más con la gestión... ...pero también con lo partidario de lo que es... ...de lo que es el PRO, es el núcleo duro del PRO... ...bueno... Se le van a agregar dentro de la discusión Algunos aliados como son la UCR Y la coalición cívica porque medio que estaban Cacareando porque decían bueno muchachos Nos están dejando afuera, esto es una coalición Ganamos todos juntos y estaba un poquito relegado Sentía en los otros integrantes De, de, de Cambiemos Yo la verdad tengo bastantes dudas para mí esto es Un anuncio por la galería Sabemos cómo es el núcleo, el núcleo duro de Cambiemos para, para tomar decisiones que tienen que ver con la política y con el propio Cambiemos, con el propio espacio político. Así que me parece que los integran acá a Sanz, a, a Fernando Sánchez. También, también hay, una, hay una mesa más, eh, más, más política parlamentaria en la que se suma a Emilio Monzó, que ya anunció que se va de la presidencia del de la Cámara de Diputados el año que viene y que muchos dudan de que si no se va a ir antes. Bueno, en esa otra mesa política también está Frigerio y ahí van a sumar además al gobernador Cornejo de, de Mendoza y a Gerardo Morales, el gobernador de, de Jujuy, dos, dos radicales e integrantes de Cambiemos. Porque de acá en más también se viene un debate muy fuerte que tiene que ver con, con, la, con, con, con el Parlamento. Vos sabés que... que el. Eh, El, el, al maquerismo, a cambio, le falta la, la mayoría y el quórum en, en, en algunas discusiones parlamentarias y tiene que negociar permanentemente. Y se vienen discusiones fuertes: el acuerdo con el FMI, que puede llegar a, a discutirse eh, una parte en el, en el Congreso de la Nación. Y después, bueno, lo que le pida el FMI al gobierno, que todavía no hay detalle, pero se supone, obviamente, que le va a pedir bajar el déficit. Eso va a implicar toda una discusión del presupuesto del año que viene, a ver qué se baja y qué no se baja. Y para eso se necesitan consensos políticos. Así que el gobierno anota que tiene que darle más bola a la política y no tanto al armado, al armado interno y bueno y suma la discusión en varias mesas, de, en varias mesas de, eh, internas del, del, del núcleo más cercano al presidente a Sanz, a Fernando Sánchez de la coalición cívica y a los gobernadores Cornejo y, y Morales que van a articular con, con Emilio Monzó y con el ministro del interior Rogelio Figerio eh, toda la estrategia política, aparentemente... Durán Barba se dio cuenta que hay que meterse un poquito más con la política y darle un poco más de bolilla a los aliados. Así que bueno, así está un poco el panorama financiero y político. Es un día muy difícil, cambiando de tema, para viajar. Hay paro en las líneas de subte A y B, los, metre, los metrodelegados de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el, y el Premetro. Iniciaron un paro general en estas dos líneas. Repito, A y B en protesta por la suspensión de 70 trabajadores eh, que venían participando en, en, en, últimos, en últimos reclamos. Eh, la huelga va a finalizar al mediodía y se va, eh, después se van a extender un par de horas con bolinetes, eh, bolinetes levantados. Se calcula que más o menos a las 2 de la tarde se va, se va a normalizar la frecuencia. el eh, servicio de subtest, la, la línea A y la línea B obviamente, El parate de, estas, de, estos, de estos dos ramales de subte complican mucho el, el transporte en esta, en esta mañana la llegada, y la llegada al centro y a zonas importantes como la Plaza de Mayo, como tribunales, etc. Así que bueno, eh, atentos con esa cuestión si tienes que ir para el centro. Bueno, amigos, vamos a rápidamente a escuchar una, una tanda y un poco de música porque empezamos con. con eh, eh, vamos a hablar con algunos, con algunos especialistas y expertos en economía Para ayudar a entender un poco más todo esto que yo te, re, te resumí muy rápido Y que tiene que ver con el dólar, con las levacs Y cómo esto impacta en el futuro, en tu vida, en tu bolsillo Nos estás viendo por eh, radioledonline.com Ahí tenemos la... nos escuchás y nos ves también porque tenemos la camarita Ahí nos ves, hola, ¿cómo estás? Tenemos nuestra cuenta en... Twitter, que es arroba solonegociosweb, la mía personal, que es arroba seba catalano, y tenemos una página web, www.solonegociosweb.com.ar. Ahí, ni bien termine este programa, vamos a subir el audio del mismo para que lo puedas volver a escuchar online, para que lo compartas en redes sociales, y te dejamos los principales temas, los links a los principales temas que tocamos en esta mañana en Radio LED. Amigos, tanda música y volvemos con más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 Seguimos acá en Solo Negocios, 9 y la temperatura, fresquito, fresquito, si no saliste todavía, eh, te felicito, vos sos un capo, estás a las 9 y media todavía que no saliste, te mandamos un abrazo acá con Mariano eh, y toda nuestra admiración, pero bueno, si estás todavía medio tomando unos mates por ahí, viendo qué onda, o haces eh, trabajo desde tu casa, andás a ver, bueno, está fresco, está fresco y está complicado el transporte, así que si tenés que ir al centro, guarda porque están cortadas hasta el mediodía las líneas A y B del subte. bueno Hablábamos recién de un panorama más general de lo que pasaba en la economía y, y, y lo que pasaba con las Levax y el impacto y el dólar y todo eso. Bueno, todo es, todas estas cuestiones de incertidumbre económica. Ahora vamos a, a hacer una entrevista con Federico Furiase, que es economista del estudio EcoGo. Eh, Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?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 Paga ahora desde pagomiscuentas.com o hacelo desde tu home banking. Pago mis cuentas, te hacemos la vida más simple. Estrategias, productos, productos tendencias tendencias, rum-rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. Volvimos, 9.42 de este miércoles. 16 de mayo, tenemos una temperatura Dudé, de, dudé de, de, de, de con la fecha, Mariano Me mira Mariano diciendo, escúchame flaco ¿qué, qué, ¿Qué te pasa? Bueno, dudé, ¿qué va a hacer? Bueno, 9-1 la temperatura Recién escuchamos una promo del Plan América De los amigos de Claro, que además La extendieron, ahora si te vas al Mundial Si tenés la suerte de irte al Mundial El Plan América también se traslada A, a, a Europa Y obviamente a Rusia, y vas a poder Hablar eh, aprecio y, a precio hablar y vas a poder eh, eh, mensajear. Vas a poder tener todos tus, tus datos. A precio local. Esto es. Eh, hasta el 31 hasta el 31 de julio, así que si te vas a Europa o, o, o no vas al Mundial, pero vas a Europa en esa fecha y tenés el Plan América claro también podés, podés usarlo para navegar y para hablar a precio local en Europa, un golazo bueno, ahora vamos a hablar de, de Orbit, una, una empresa que está eh, que, que son la primera empresa argentina que provee internet satelital en una banda especial, que es la banda K, después te vamos a dar un poquito más de, de datos, ¿cómo es? Pero bueno, estamos en, en, en comunicación con Rodrigo Lovera, que es el gerente comercial de Orbit. Rodrigo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo andás? Bien, bien, todo bien. Rodrigo, ¿nos contás un poquito de la, de la, de la compañía y cuál es este servicio de, de, de Internet satelital que comienzan a ofrecer ahora? Dale, dale, te cuento un poquito. Eh, Orbit eh, nace a fin de 2016, básicamente con el objetivo de, de reducir la brecha digital, o sea... En las zonas rurales, eh, en general, no hay, no hay alternativas de conectividad, claro. eh, no hay cobertura de cualquier otro tipo de servicios, principalmente los de redes terrestres, ¿no? lo que es fibro, o cable, eh, o mejor dicho, los servicios de acceso a Internet de alta velocidad. Entonces, el objetivo de Orbit, justamente, ¿no? es, es reducir esa, esa brecha eh, y aprovechar esa, esa oportunidad que presenta esta demanda latente del mercado, que requiere hoy en día conectividad de alguna forma para poder satisfacer sus necesidades, ya sea a nivel personal o a nivel empresarial, ¿no? ¿Cuántos, cuántos usuarios tienen de, de este tipo de Internet? Que me imagino que es un tipo de Internet más costoso porque llega a algunos lugares eh, específicos y demás, a zonas, a zonas donde, donde es más, eh, bueno, como vos decías, es más complicado sí. llevar algún otro tipo de, de servicio que no sea satelital. ¿Cuántos clientes tienen? Mirá, en este momento nosotros por nuestra mecánica de comercialización para lo que es el segmento presidencial lo hacemos a través de canales. Empezamos a operar en enero de este año eh, y los canales son quienes comercializan los productos al cliente final. Ahora bien, en relación a lo que es el mercado potencial en América, mejor dicho en Argentina, está en el orden de los 2 millones de hogares que se encuentran en zonas rurales. Y en América Latina, para que tengas una idea, alrededor de 26 millones de hogares, por lo cual hay mucho para crecer. Bueno, y, y qué? contame qué es la banda K. ¿La banda, de, la, la banda esta de, de... ¿Qué es una banda? La banda sí, la banda K eh, básicamente opera en otra frecuencia eh, y en general a través de nuevos satélites de alta capacidad llamados HTS. Y que estos satélites en algún punto, por la mayor capacidad, alrededor de 100 veces la capacidad de un satélite tradicional, habilita estos nuevos mercados, ¿no? lo que es el segmento residencial o el segmento de las pequeñas y medianas empresas, que hasta el día de hoy, quienes estaban en zonas rurales, se les hacía prohibitivo acceder a un servicio de conectividad satelitar por los costos que representaba un servicio de, de datos eh, a través de satélites tradicionales. Hoy, con, hoy, con, la, hoy... con la banda K, perdóname, ¿no? Con sí. la banda K se logran hasta inclusive costos un 70% más económicos. ¿Y cuánto cuesta, por ejemplo, tener un, un servicio de banda ancha más o menos convencional en estas, en estas zonas utilizando, utilizando eh, Orbit? Sí, en sí, un mira, rango, más o que, menos. Sí, eh, sí, perfecto, perfecto. Mira, un servicio residencial con 20 megas de bajada y 3 megas de subida eh, está en el orden de los 1.300 pesos final. Para el consumidor, obviamente No es un precio que fijamos nosotros Sino que es el que pone el distribuidor Que puede ser una cooperativa, un proveedor de internet, un cable operador Pero está en el orden de los 1300 pesos final A partir de ahí hay planes Más, más costosos inclusive eh, Y para lo que son empresas eh, 30 megas de velocidad de bajada Y 3 megas de subida Alrededor de 150 dólares Más IVA okay, bueno, Igualmente, no, no parece, por lo menos en el residencial Es un poquito más caro, pero no es algo Ni el doble, bueno, ni mucho eso, menos de eso es lo que, lo que tiene de bueno y justamente lo disruptiva que fue esta nueva tecnología que opera en banda K eh, en los mercados. O sea, no viene a, no viene a, a reemplazar a los servicios de, de fibra o cable. Justamente no está orientado a lo que es zonas urbanas o sub suburbanos donde hay alternativas de conectividad. Pero hasta el día de hoy, quien está en una zona rural no tenía otra alternativa, no tenía otra posibilidad de conectarse a internet. Y hoy con la banda K realmente, pagando el precio que te comentaba recién, puede acceder. Bien, no bien. De, de, Contemos un poco de la compañía. ¿Quiénes son los dueños, los inversores? No, no, no, la, no la tengo mucho en radar. Eh, su, conozco a las compañías del sector, pero Orbit no lo tengo tanto. Bueno, es nueva Orbit, obviamente, como les comentaba recién. Nació en el año 2016 y eh, detrás de Orbit está, por un lado, lo que es el Grupo Volt, que es una empresa argentina con más de 70 años de trayectoria, principalmente eh, operando en el negocio del entretenimiento y la y gráfica. Ok, claro. Y del, sí, otro, sí. y del otro lado está eGate, que es una, una desarrolladora de software con más de 10 años de experiencia en soluciones móviles y trazabilidad. Perfecto. Bueno, bueno genial. Eh, te agradezco mucho por la charla. Interesante. Vamos a ver cómo, cómo siguen evolucionando comercialmente con venta de servicios y más en enorme. Te mando un saludo, Rodrigo. Dale, muchas gracias. Obviamente cualquier persona que quiera más información puede ingresar en www.orbit.com. Dale, buenísimo. Orbit, le decimos a la gente, con B larga y TH final. Bueno, hablamos... Gracias, Rodrigo. Hablamos con Rodrigo Lovera, que es gerente comercial justamente de Orbit. Esta nueva compañía que ofrece eh, conectividad, es un proveedor de internet satelital en esta banda K. Suena raro la banda K, ¿no? Parece que tiene reminiscencias distintas, pero bueno, estamos hablando de la banda K. K.A. es una banda del espectro radioeléctrico. ¿Está claro, Mariano? Está bien, no estamos hablando de nada que tenga que ver con la política. Vamos a escuchar un poquito de Catupecu, Machu, y volvemos en instantes con el último bloque acá en Solo Negocios. No se vayan... personal, solamente se trata de negocios Acá tenemos en el último bloque, en, eh, en Solo Negocios, estaba leyendo, eh, ahí ahora que se acalmó un poquito la tensión y demás, empiezan eh, a, ver, a aparecer las internas. ¿Te acuerdas que, que Carrillo había, eh, había hecho referencia, había criticado un poco a los, a los empresarios? Había, había, le había pegado claramente a los, a los empresarios de la, de la UIA en una... Eh, en una, en una. En una, entrevista, en una entrevista que había hecho, eh, me río porque no sé si decir la palabra HDP directamente, pero bueno, eh, que Carrió eh, los trató de hijo de puta a algunos de los, eh, algunos de los integrantes de la, unión, de la Unión Industrial y dijo que, habían, eh, que ellos habían fogoneado medio un golpe, el golpe cambiario que estaba, eh, que estaba en marcha. Así que hoy el, pres el presidente de la, de la Unión Industrial, Miguel Acevedo, salió a, salió a, a contestarle a, a Carrió y, y bueno, le dijo que eh, eh, eh, me resultó un poco raro que eh, Acevedo hablara de Cisne Negro para definir la crisis, la crisis eh, esta crisis cambiaria fuerte, crisis cambiaria que, que vivió la Argentina en los, últimos, en los últimos días, que el gobierno dice que ya terminó, pero bueno, veremos en lo subsiguiente, me imagino que después de toda la movida que se hizo, eh, esperemos que ya haya terminado la crisis cambiaria, porque si hoy además abren los mercados y tenemos otro bolonqui, se supone que no, va a ser, va a ser muchísimo más, más, más complicada la eh, la situación. Hoy le contestó con bastante altura eh, eh, Con bastante altura eh, Acevedo diciendo que hay que tener eh, de que hay que tener prudencia y que no hay que, eh, que, no hay que, que hacer eh, ningún tipo de, de referencia como la, que, como la que había hecho Carrió. Lo cierto es que hay ser, siempre cierta tensión entre los empresarios y el presidente Macri. ¿Vos te acordás? Eh, nada, lo consideran un par. Algunos empresarios están enojados porque dicen que, que Macri los, los castiga. Macri está enojado porque dice que algunos sectores empresariales les hace. Le, se les. Eh, se les pone. se les pone. se les ponen en contra. Los dos consideraban que estaban con gente del palo y los dos se sienten en parte traicionado el uno por el otro. Pero lo cierto es que por estos días están desfilando por casa de gobierno casi todas. Las cámaras y los sectores. y los sectores empresarios. Estuvo. Eh, estuvo idea hace un par de días. Ayer estuvo AEA, hoy hay otra tanda de, de agrupaciones que van, se reúnen con, en los últimos días con el ministro Caputo y con el ministro, y con el ministro Cabrera en esta, en esta idea de, de dar eh, con, con dos ejes. Uno, decir que el, el gobierno está manejando, está manejando bien, la, eh, manejó bien esta crisis cambiada, como dijo Alejandro Bulguerón y el presidente de Pan American Energy eh, en, el día de, en el día de ayer, y que están de acuerdo con que el gobierno vaya al, eh, al, al, fondo, al fondo Monetario. Así que con, estas dos, con estos dos ejes, la mayoría, todo el gran empresariado argentino, el establishment, lo que Macri denomina círculo rojo, se dio una vueltita por el Ministerio, de, por el ministerio de, de, de, de Hacienda y ahí en el viejo palacio del Ministerio de, de Economía, donde funciona Energía, Hacienda y varios... Y finanzas y varias y varios otras dependencias del Estado, y después dan un par de ellos, de representantes de estos grupos, alguna conferencia de prensa levantando los pulgares y diciendo que está todo bien. Pero igual hay tensión, cierta tensión, entre lo que es el establishment, el círculo rojo, y lo que piensa de ellos el presidente Macri y sus principales ministros del equipo económico. Bueno, amigos son las 10, se nos termina este Solo Negocios, nos vamos a reencontrar dentro de una semana, el miércoles que viene acá en Radio Led. recuerden tenemos una página en internet que es www.solonegociosweb.com.ar y una cuenta en Twitter que es arroba solo web. también está la mía que es arroba seba catalano, Mariano gracias por la operación en esta mañana, nos vamos a encontrar en 7 días adiós amigos